Berliozar y Ratia en el 100.8 DFM. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música.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 Y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratias Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 5 de mayo del 2016 Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza una semana más Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Ría, En todos sus estilos musicales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 este tu programa Un programa que hoy viene cargadito Durante estos próximos 90 minutos Durante estas eh, próxima hora y media Vamos a escuchar entre otros Lo que es el segundo trabajo discográfico Para la formación del Valle de Arratia Esquian Cristóz El álbum Escurric Onenaka También vamos a poder escuchar un nuevo proyecto musical, un proyecto de música electrónica, versionando clásicos como por ejemplo el Auteyatu, como por ejemplo el Lorechoa o el Xorzi Orduko Ekaicha. Hablamos de la formación de Miller fingers Y también escucharemos a Ilkar o a Bertan Berat. Y eso de las 7 menos 10, 7 menos 5 aproximadamente, tendremos en los estudios de Berriozaro y Ratia, en el programa Euskal Música, a la formación Carroña. Que van a venir a presentarnos lo que es su nuevo trabajo discográfico de reciente publicación. Además hablaremos de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos. En definitiva, que hablaremos de esta formación de Carroña, a eso de las 7 menos 10... 7 menos 5 de la tarde, tendremos a varios de los integrantes de la banda aquí en el programa Euskal Música de Perriozar y Ratia Este va a ser el contenido de Euskal Música en una nueva edición, jueves 5 de mayo del 2016 en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes, sábado y domingo la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí en repetición, en redifusión. Cada semana 90 minutos, hora y media compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación proveniente del Valle de Arratia. Esquean Cristó, que sus componentes pues se juntaron en 2012 después de, de dar a su anterior banda Esquean, el merecido apellido Desde muy jóvenes, eh, todos empezaron a animar su alma bajo los destellos de la música, si el río suena, es que lleva agua o un lector CD con el play, Dado y Manol Batería, estuvo anteriormente en Cocoteco, Negifactory y Esquean, Arich Ontalvilla guitarrista de la banda, estuvo en Psicotazo, Invierno, ruso y Death Ghost, pello a Arteche bajista pasó por las bandas Saustu y Material Gris Actualmente toca el saxofón barítono En la banda de música de Areatza Álex Arillo, guitarra Estuvo en Cocoteco y Neji Factory eh, Y Peyo Artabe Cantante, fue trompeta En la banda de música de areacha Y estuvo en las bandas Cocoteco Neji Factory y Eskean Eskean cristo editó su primera maqueta En 2013 y en noviembre Ganaron Banden Leia Con lo que sacaron del Banden Leia Editaron su primer álbum, Azote Caldús, grabado en los estudios galate de Andoain entre junio y julio del 2013. Ahora, en 2016, regresan al panorama musical con lo que es su segundo larga duración. El álbum se hace llamar Skurrik Onenak, en él te puedes encontrar seis temas y de él te vamos a extraer dos de ellos. El tema Ardí Galduá y Escúrric Onená. Con ellos, con Esquén Cristo, con una de las novedades que tenemos en el programa de hoy de Euskal Música. ¡Comenzamos el programa de hoy! ¡Comenzamos el programa de hoy! ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este segundo trabajo discográfico para esta formación del Valle de Arratia, una banda que se juntó en 2012, en 2013 ya editaron su primer larga duración azote Sote Caldús y ahora en 2016 regresan con el álbum Skurrik Onenak, ahí estaban sonando los temas a Di y el tema que da titular álbum Skurrik Onenak y de Esquian Cristo nos vamos con un proyecto más que interesante el que ha sacado la formación de Middle Fingers, una banda que su surgió en 2014, más concretamente el 17 de marzo y el primer concierto show data del 2 de agosto de ese mismo año en el festival Summer Fun de laredo el cuarteto proviene de Uribe Costa aunque uno de sus componentes sea de Bilbo donde ensayan la formación la componen en vaticón que es el cantante y toca la triqui anteriormente estuvo en el grupo de romería Auscalonón, actualmente es el cantante entriquicio triquicio Julen Arreondo, que es el guitarrista de la banda que pincha desde 2006 en salas de renombre y es residente en las salas Feber y Anaconda. Y Dani Hernández, desde 1999, ha sido locutor en varias radios, pero en 2001 la electrónica le cazó SDG en la sala Buda y speaker mayor del grupo. Ander Piyuan es residente en Feber y Budla y maestro de remixes y muy conocido en el ambiente electrónico europeo. The Middle Fingers es un grupo donde conversan y convergen la trama analógica y la electrónica. Por una parte, es Están las guitarras, triquis y voces Y por otro, los miles de pliegues digitales De los instrumentos electrónicos El disco está compuesto de canciones Vascas muy conocidas, haciendo Remixes con los ritmos calientes y vigorosos De última generación digital Eso es en grandes rasgos Lo que es este nuevo proyecto musical Para esta banda, para The Middle Fingers Nos adentramos en ese álbum Y nos vamos con los remixes De los clásicos Laute Yatu Y Sorchi, Orduko e Kai-chan Hemen gode, tapo zultzen aiz, Tazi eta ere bai. Taz erondor, zelan dikua, Zure bufandatxuria. Laute jatu gainian, Hilargia herrian, Eta zu gorutz behira. Sure aquellas eskuetan, hutzara batekin mere lana toro rico da ta berriz izango ara sorion edo señorico ha I'm trouble. I can't wait for you, I can't wait for you I can't wait for you, I can't Hey, hey, here comes the trouble! y estaba sonando la música electrónica de esta formación de Middle Fingers, vaya, vaya resultado que ha dado y vaya cambio, eh, el Lautellatu y el Sorci Orduko Ekaitza ahora un poquito más, digámoslo así, más bailable, más chunda chunda, más electrónico. Eso es lo que hacen de Midland Fingers. Novedad esta semana en Euskal Música y nos vamos con algo más tranquilito después de la caña, la contundencia, la electrónica de The Middle Fingers. Nos vamos con Isaki Gardenak. Isaki Gardenak, una banda con un pie en gaste Y otro en Iruña Tienen claro el objetivo de este nuevo trabajo discográfico No nos gusta la gente que no se emociona Grabado entre los pasados meses de agosto y septiembre del 2015 En los estudios el de Donosti De nuevo con Víctor Sánchez Aurigará supone también dar estabilidad a la trayectoria de la formación Tras los dos últimos cambios Joseba Iker Fernández Que por distintas razones de la vida Se han tenido que alejar de Besaguren, Eneko Leiza Y Lide García de Cortázar Para ser sustituidos por Eneko Zabalza Y Arcaich Sky Este disco de título Aurigara Es el segundo LP del grupo Son canciones que rebosan espíritu y fuerza De personalidad propia, soñadoras Y telúricas al mismo tiempo Rompedoras y tiernas a la vez Semejantes a los sueños en vivo Nos introducimos pues en este nuevo Larga duración de Isaac Cardenac El álbum Aurigara y de él te extraemos Los temas Ibernasio a y Vampiro En Iria entxita laguntza deiberantia arregia eske que Kopencha mendua Bada to Aukana, vampiroen irian zorion txuizatetik urbilago dago eta hunkitzen estena negu beltzen errian guztiaren zentzuaz ziurra go dago Hodorik ez daukana, Van đi away mi amor, sa te ti por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 Estamos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8 En la sintonía de berriozar y Rattia Como cada jueves, como cada fin de semana En una nueva edición del programa Euskal Música De 6 a 7 y media de la tarde Y nos vamos con la formación Ilcar Una banda que se formó en 2010 Y un año más tarde, en 2011 Ya tenía su primer trabajo discográfico de nombre Berrera kitchen Tres años más tarde Publicaron su segundo larga duración Vanua, más concretamente en el mes de abril La banda Ilcar la componen Ñun a la voz, Dimitri Dmitri al bajo, Elías a la batería, Josema a la guitarra y Pachi a la guitarra. Nos quedamos con el álbum del 2014, Vanua, y de él te extraemos los temas. Vanua, tema que da título al álbum, y el tema Itchaka. Sonando dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico para esta formación para Ilcar Banda formada en 2010 y de Icar, nos vamos con Bertan Berá, una banda de Guernica con el tercer trabajo para esta banda una banda que hace un estilo punk rock y que su primer trabajo discográfico data de junio del 2009 bajo el nombre de Videan, un año más tarde llegaría Surescu y en el 2014 salió el tercer trabajo discográfico Isateco Arraso Ya un CD con nueve temas nos vamos a introducir en este tercer trabajo discográfico el álbum Isateco Arraso Ya y de él te extraemos los temas Borro Casasque y What's this a record? El karbabessten diren ma pi oso famfamilieek Promesas osi pertsonona besaitza tela Iñois Ben gaña. zorra cautescutan era vinismes se ventan algo de calle o afuera y en presentan pegas que llega mola Buenas ba noches ustedes Es va de gute Me Diego Lorefe Nietzsche Right. Yeah, yeah, yeah. Borrocas, as que inicí dos de los temas incluidos En lo que es el tercer trabajo discográfico Para la formación de Guernica Bertambera El álbum Isateco arrazoya Y están por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Parte de la formación Carroña Ya que con ellos vamos a hablar durante estos próximos minutos De su nuevo trabajo discográfico Además de su trayectoria musical De los conciertos, en definitiva De esta banda, de Carroña Así que os dejamos uno de los temas incluidos En lo que es su nuevo larga duración Y enseguida entramos en materia con ellos Con Carroña Carroña sombra es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo discográfico de esta formación de Carroña El disco contiene nueve canciones y para hablar pues un poquito de la trayectoria musical de la banda, del primer disco que han editado, de los conciertos que allí han realizado y de muchas cosas más pues tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música a los dos vocalistas de la banda eh, Iñaki y Aitor buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes Buenas. Eh, para comenzar vamos a hablar un poquito si os parece sobre los inicios de la banda? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo surge Carroña? Eh, bueno, pues... Surgir, surgir... Eh, igual surgiría ya por el 2006-2007 cuando fundaron la banda unos amigos nuestros en, en Casera que es el pueblo de al lado. Y bueno, era un, todo un poco rollo eh, pues quedar en una bajera, a meter ruido y eso. Y... Poco después nos conocieron a nosotros y nos empezamos a juntar también, pues yo que sé, de colegueo y tal, pero era el rollo que nos iba a es un poco. Y ya empezamos a quedar en Aibar, con lo que fue ya la primera formación que se puede decir de carroña, ¿no? Sí, con la primera formación ya definida, con todos los componentes y demás. Eh, porque durante todo este tiempo han basado varios componentes, ¿no?, por la banda. Sí. No es el que está ahora el que el que está desde el principio, digamos. Eh, no, eh, desde el comienzo se puede decir... Eh, solo está el guitarra que ahora está con nosotros que antes pues era vocalista del grupo en sus inicios eh, luego pues con la caña que le dimos nosotros pues eh, se aficionó a la guitarra que era lo que siempre había faltaba y nunca habíamos encontrado un buen guitarra y ahí tenemos ahora lo mejorico han seguido después y se puede decir que desde el primer concierto que dimos eh, así oficialmente en Aivar eh Solo, bueno, seguimos tres de los seis que somos de, desde los inicios, sí. El que es el fundador de la banda, le habéis quitado la voz y le habéis metido la guitarra, como claro, bueno. quien dice. Se puede decir, sí. Eh, Carroña, nombre que habéis dado a la banda, ¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado? Pues, pues nosotros pocas vueltas le dimos porque se podría diría que lo heredamos casi. Lo eligieron ellos, vamos, ellos, sí. sí. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia? ¿Tenéis...? Varios, ¿no? Mi se madre. puede decir que varios, más al ser tanta gente, pues tenemos gustos parecidos, pero a la vez variados, se puede decir, sí. Eh. Eh, más o menos, de, de, de, ¿de qué estilos estamos hablando? ¿De pues qué de, grupos? Desde un rock and roll como puede ser Johnny Cash a... Algo más que nos ha influido de aquí, de nuestra tierra, como el trono de Judas o... El punto de toda la vida, cicatriz sí, mismo. Eso es. Uh -huh. eh, como bien habéis comentado al inicio, ya tenéis unos años recorridos como carroña. Eh, ¿Cuándo os disteis cuenta o cuándo tuvisteis las ganas ya para sacar un disco? Eh, pues cuando hemos podido, se puede decir, más bien, porque... Eh, al haber habido tantos cambios y también estuvimos un tiempo sin tocar, pues... Se puede decir que centrar, centrar nos hemos centrado hasta ahora. Uh -huh. Y creo que hemos ha sido el momento ya de que hemos decidido sí. sacar algo productivo. ¿no? Eh, nueve, este, ¿Nueve temas de los mejores de la trayectoria de Carroña en esta larga trayectoria son los nueve más...? Son los nueve que más nos han gustado, sí. sí, sí. Hay, hay, hay más porque antes de esto hay una antimaqueta por ahí. Que sí, salió a la luz para la gente muy cercana, pero... También había temas que llenaban mucho por ahí, sí. ¿Dónde se suele juntar carroña para ensayar? ¿Y cuántos días a la semana lo hacéis? Ahora mismo en, tenemos el local de ensayo en Orcoyen. Son unas bajeras eh, que se alquilan a grupos, de pues, todo de Pamplona y así. Y nos juntamos cuando podemos. Puntualmente. Al ser seis personas, cada uno tiene su trabajo y sus estudios. y Suelen ser podemos. semanalmente una vez, pero eso sí, si no estaría bien que es pues que sería serían dos por lo menos no pero bueno se hace lo que se puede eh, antes de hablar de este primer disco qué diferencia encontráis entre los inicios la primera fase cuando no estabais vosotros eh, hasta la grabación de este disco un poco la evolución que ha dado la banda carroña pues empezó siendo el punk más casero que te puedas imaginar y pues, oye, pues poco a poco hemos ido evolucionando Como personas, como grupo y como todo, porque sí, ¿no? ha habido mucho cambio al final, pues desde las influencias, lo que conocías entonces, lo que conoces ahora, y eso, pero siempre para mejor, vaya. La idea sigue siendo la misma, pero evoluciona, yo creo, no sé. <risa> el disco ya está en la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Eh, bueno, pues grabamos en... ...en el local de grabación de Julen, un amigo, son of Sirens... ...por si la gente no lo conoce... ...y lo íbamos grabando eh, según nos podíamos hacer hueco... ...porque esto al final tenemos que compaginar con nuestro trabajo... ...y con nuestra vida y solía ser a las tardes... ...que en va... las cinco semanas o así, estaríamos dos semanas... ...más intensas de mañana a tarde y luego pues horas sueltas... ...otras tres semanas ahí... Sí. Pero nos costaría un mes y una semana. O sea, diferencias fases, pero bien compacto, ¿no? Como se suele decir. Sí, Eso sí. Es. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en lo que es las fotografías, la maquetación de CD, no. en las canciones? 100% papel de bater. Es, es nuestro <risas> todo. Desde el diseño es algo que, que decidimos hacerlo así porque creíamos que que pues, íbamos a sentirlo como más nuestro. Uh -huh. eh, también o sea, agradecemos a la gente que nos ha apoyado otras veces en, a la hora de ayudarnos a hacer cartelería o fotografía y demás, pero era una cosa que queríamos hacerla 100% nuestra y ahí está, uh -huh. Muy, un trabajo bien acabado. O sea, lo que es las fotos también todas vuestras, los dibujos, todo. Eh, todo. Bueno, Tienes la foto de grupo que la realizó bueno, Miquel Romeo, Michael ¿no? Romeo. Y algún dibujo de los que hay por ahí diseñados también son de otro anterior colega que también nos ha echado siempre una mano en esto. Uh -huh. Pero lo que es la maquetación del disco la hizo el batería, que le gustaba y era una idea cojonuda. y uh -huh. ay, ay. Eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones que queréis expresar con estos ocho temas. Porque el noveno yo creo que es una versión, ¿no? Hmm. Sí. Eh, eh, versión, homenaje, bueno, sí. <risa> eh, solemos, no sé... Componemos desde temas que nos preocupan, hasta, no sé... Los sentimientos más profundos que no sabes igual cómo expresarlos. Eh, a cosas que igual ocurren en el momento y no sabes cómo llevarlas a, a la luz y haces un, un tema, ¿no? Hay uh -huh. un poco de todo. ¿Y ¿Cómo surge la idea de hacer esta versión para cerrar el disco de Social Distortion? Bueno, eh, digamos que al ser una versión de una canción en inglés eh, quizá hay gente que no tiene capacidad digamos, eh, el punk de aquí siempre es en castellano y hay también muy buena música en otros idiomas y sin más a por acercar A las personas ese tipo de música y quizá. luego la influencia también que yo creo que tiene social distorsión o magnés o como lo queramos ver o sea, es un, una referencia creo en más de uno de nosotros y pues nos gusta uh -huh. eh, hablando un poquito también del disco quién es la persona encargada de componer la música las letras bueno, eso es algo <risa> eh, las letras las solemos hacer nosotros junto con el guitarra suele ser uh -huh. eh... Y también, claro, eh, el ritmo también lo suele hacer él con la guitarra, las canciones. Y luego cuando nos juntamos en el local de ensayo, pues cada uno aportando lo suyo. Eh, los ritmos de batería... Cambios que se pueden llegar a hacer. Si surgen pero... ideas, pues también eso. Hacemos cambios, todo el mundo aporta con lo que puede al final. He eh, visto que en la portada eh, también ponéis una frase, una forma de vida. ¿Es el mm. título del disco o simplemente es algo sugerente para que la gente se meta dentro de él y lo escuche? Sí. Pues es la, la filosofía que tenemos pues de toda esta trayectoria, nuestra forma de vida, lo que queríamos reflejar con, con el disco y una frase que creo que llevamos que iba lleva con nosotros mucho tiempo y que perduré por la eternidad. Mm. Me representa un poco. Eh, si os parece antes de hablar de los conciertos De los directos, vamos a escuchar Si os parece uno de los temas del disco ¿Cuál elegiríais? Eh, Sobran las palabras How How <risa> <risa> otro Es otro de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es el primer trabajo discográfico Para Carroña Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo A los dos vocalistas de la banda En el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia eh, Vamos a meternos a hablar si os parece un poquito De los directos, que repertorio tenéis Para presentar el disco eh, cuánto tiempo soléis eh, tocar eh, Bueno pues Aparte de las canciones del nuevo disco eh, Solemos acompañar de versiones de otros grupos Que nos gustan Y eso, solemos tocar sobre 15 18, 20 temas. Ahora andamos un poco flojos porque nos aillaaba ahí el disco y han salido, bueno la formación ahora va a tener otro cambio más de muchos que, de los muchos que ha habido. y entonces pues nos, nos ha dado tiempo casi a preparar temas. Eh, habéis dado bastantes conciertos Habéis estado en el Ilargi Taberna En el Astinchenfest eh, Contarnos un poquito por encima ¿Qué tal la aceptación? ¿Cómo, habéis encontrado, cómo os habéis encontrado en los conciertos? Eh, bueno, pues en el Jörg era El bar de un conocido, ¿no? Van a hacer un... Lo acababa de coger, me parece, ¿no? Ah, sí, la aceptación cojonuda Porque cuando ya vamos Vábamos con nuestra gente Y si nos montamos Los conciertos... en Parece ser lo mejor posible, porque bueno no nos lo pasamos en ningún sitio. Igual que este fin de semana anterior, que estuvimos en fiestas de la chantrea, de puta madre, un buen trato, eh, buena gente. Eh, ¿Os acordáis cuándo fue el primer concierto que disteis? Eh, sí, en el Gasteche de Ibar fue 14 de abril del 2008. Sí, eso es, sí. Eh, justo habían hecho un colectivo en el pueblo y tal, y bueno, iban a hacer unos conciertos y... Aprovechamos que estábamos juntándonos para ensayar y así llevamos un tiempillo y decidimos ya hacer el primer concierto esa fecha. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo os visteis? Una experiencia de la, hostia, de la eh, hostia. No hemos parado lo que de hemos podido de desde veces. entonces uh -huh. y no hemos tocado más lo que no hemos podido. vamos sí. eh, eh, ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco? Sí, bueno, el fin de semana pasado en Chantrea y el 14 de mayo, el último concierto de... Nuestra batería con el que hemos grabado este disco Y ya dentro de poco ya pues Empezaremos con el nuevo batería A dar guerra por ahí Y que no pare Y para contactar un poquito con la banda Para realización de conciertos Facebook, página web, Twitter, teléfonos de contacto Por Facebook o por los teléfonos de contacto Que salen ahí en el disco Perfectamente eh, De los nueve temas que se incluyen en este disco nos os voy a decir con cuál os quedaríais Pero cuál ha sido el tema que más no sé qué más completo está o que más hay una diferencia un poco también entre lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que hicimos a, lo que ha surgido el sino que ha surgido a raíz de que cogimos el nuevo batería y el no. y el nuevo guitarra y el bajo sí y bueno eh, podemos decir que las que las últimas son las que más más, más, trabajadas. más trabajadas más nos llenan y eso no sé que son eh, Destrucción, Sobran las Palabras y Especial K creo. Y Sombra sin Sombra, sombra está cambiada. Sombra, pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo hay una canción que marca que la gente igual no, no la entienda así mucho pero tiene mucho sentimiento que es momentos y al final pues es todo ¿no? lo que la gente que conoces, las borracheras, el buen ambiente y Además, lo, nos lo que nos gusta. Mm -hmm. El disco, como he podido observar, lo habéis subido también a YouTube para que la gente pues lo pueda escuchar gratuitamente, se lo pueda descargar, ¿por qué la idea de llevarlo a cabo así? Bueno, hemos estado toda la vida funcionando en circuitos anticomerciales y nos, gusta la... o sea, nos gustaría la... que tendríamos la mayor difusión y que nadie tendría ningún problema en escuchar la música Y creo que es la mejor manera ¿no? de sí. poder llegar a todos los sitios, luego que allá en todos los puntos de venta pues se sigan comprando lo que es el CD material, no pero que tiene que estar ahí, al final los recursos de, los, de la gente no... Sí, en ningún momento lo hemos hecho porque fuese un buen negocio, ni mucho menos, sino queremos que llegue a muchos oídos y, uh -huh. y eso es. Eso, de todas maneras, tampoco el disco creemos que no va a llegar a muchos sitios desde nuestras manos y poniéndolo, por ejemplo, en YouTube, pues ahí está, para el que quiera. Y también el que lo, que, el que lo quiera, pues físicamente, ¿cómo lo puede conseguir? Pues está en el Diyargi, en el Spala... En Aibar, en Sanhuesa, en Numbier, en distintos bares por ahí vendiéndose. Y ya que vuestro estilo es el punk rock, ¿cómo veis la situación actual de este estilo de música aquí fuera? Bueno, yo creo que, no sé, por el estado y así está la cosa muy jodida. Hay muchos grupos y demás y yo creo que la escena... O sea, no está no ha decaído ni mucho menos, pero creo que aquí tenemos una una buena masa de grupos a nivel de igual de Euskalerria o de la zona norte y así bastante fuerte. ¿Y algo que me haya dejado que queráis decir para ir terminando con la entrevista? Pues nada, que muchas gracias a ti y nada más, ¿no? Pues vamos a una forma de que lo escuche más gente. Encantados. <risa> Sí. Y los demás, eso se me olvidaba, los demás componentes de la banda, ah, de eso es. Eh, pues tenemos bueno, un saludo para todos. Sí. <ríe> eh, pues digamos el, el fundador, que es Chus, el guitarrista, eh, a la batería Néstor y luego el nuevo el último guitarrista en, incorpor en incorporarse ha sido Eric de San Sanguesa y claro, Soto al, ba al bajo, al bajo Soto. Y también dar un saludo ahí al nuevo batería que va a proceder a nuestro ayer que a ver si coge caña me cago en la puta, que tenemos más ilusión que el copón eh, y echando ¿tiene, tiene muchos deberes ya para que se aprendan las canciones va viene como un como un rayo este chaval ganas, rápido estamos ganas ya tiene y empeño parece que le va a poner con que sí pues Iñaki, Aitor, voces de carroña gracias por haber venido Suerte con el disco, que todo salga bien, que se venda bien, que se escuche mucho y a ver si dentro de, no digo un par de años, el año que viene, con nuevo disco. Ahí, ahí, ahí, de ahí. acuerdo, muchas gracias. Esperemos eh, que sí. ¿Con cuál con cuál queréis que nos despidamos? ¿Con Destrucción para el Iván. A ver si nos escucha algún día.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 Y lo hacemos con la formación de Mendillori a un chape ya que están desde el pasado lunes 2 de mayo metidos en el estudio de grabación, más concretamente en Estudios K componiendo las canciones de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Por su parte, comienza la acción. Es el título del nuevo trabajo discográfico de la formación Asquirá, disco que se puede descargar libremente. Este trabajo ha sido grabado, mezclado y masterizado por Álvaro Remacha, vecino y cuenta con las colaboraciones de Joseba, amigo de la banda, en el tema Cerdo sin Cerbero. De Feon Kurz de Defcon 2 en el tema Comienza la acción Y de M.A.R.S. de Abeas Corpus en el tema Hotel Monbar Versión de Cortatu que han querido incluir en el disco en homenaje a esta mítica banda El disco lo dicho ya lo puedes descargar libremente a través de su bandcamp Asquidad.bandcamp.com nos vamos con la banda Puro Relajo que sacará a la venta a mediados de mayo su nuevo trabajo discográfico titulado Los Amigos así En la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Musica Berriozar y Ratia, os hemos dejado un vídeo que han realizado y es un paseo por las canciones del nuevo CD de la banda que lo dicho estará a mediados de mayo a la venta el nuevo trabajo de Puro Relajo llamado titulado Los Amigos Asi. Y nos vamos con la formación Corronchi, ya que esta formación va a hacer una gala muy especial. La gala especial Corronchi Danchan, 300 bailarines sobre el escenario junto a la formación Corronchi. Será el 18 de junio en el Baluarte de Iruña a partir de las 8 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en valuarte.com. Y nos vamos con un concierto, el que se va a celebrar este próximo sábado, 7 de mayo, en eh, Garespo, en Telarreina. A partir de las 9 y media de la noche, más concretamente en la Rico Plaza, la Euskal Jaya 2016, con Aysu, Banda Tributo, Acortatu, Marianitos Blay, Los Lucian in Non-Nine. Concierto interesante el de este sábado, en Garespo, en Telarreina. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, ese concierto interesante del sábado de Engarés y las noticias más destacadas de la semana. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final A esta nueva edición del programa Euskal Música, recordarte lo que hemos tenido Hoy en el programa, hemos saboreado Hemos disfrutado el nuevo trabajo de Skean Christo Segundo larga duración Skurrik Onenak, nos hemos ido Con la electrónica de The Middle Fingers Una electrónica especial, ya que Hacen versiones de temas como lauta Lautayatu O Sorchi Orduko Ekaicha También hemos escuchado lo nuevo de Isaki Gardenak, banda que tiene un pie En Astéis y otro pie en Iruña El álbum Aurri Gará, también hay Car y también a Bertambera y han pasado por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por Euskal Música, la formación Carroña, para presentarnos su primer larga duración un álbum que contiene nueve canciones interesantes, en ese estilo, en el punk rock, que hace esta formación de Cásera Aibar y Sangüesa Carroña y os adelantamos, el próximo jueves 12 de mayo, tendremos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música a la formación de San Martín de Unch, mcgregor que acaba de publicar, lo que es su segundo larga duración, pues hasta aquí una nueva edición del programa de Euskal Música en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Dentro de 7 días volvemos para compartir contigo en 90 minutos todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ría, en todos sus estilos musicales. Hasta entonces, un saludo a Gur.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 busca música en las redes sociales perriozar y ratia en el 100.8 de fm